Aquí comienza el podcast del GUM Jaén. Un programa para todos los usuarios Mac de Jaén y el mundo. Grabando. Bueno, lo importante es que el sonido tenga una estabilidad correcta. Pues bueno, pues... Hacemos como, como os he dicho, hacemos una intro, los cuatro nos cortéis, no hay que y... a ah, no al es, ataque. A mí no me miras nada. No, yo no te mira, es más, ni te voy a mirar. Venga, vamos a hacer un salvamento. No te habrás traído ninguna pistola de esa... Nada. ósea, eh, ni nada. Fuera era ¿no? de servicio. Vale, vale, vale, vale. Muy bien. ¿Quién presenta? Tú. Claro. <ríe> Para que tengamos traído. Joder, <ríe> coño. Escucha que le eche. Además era un artista, ¿eh? Sí, pues, sí. sí, hombre, por supuesto, ni que decir. Ni que día me da. ¿Ni que ¡Hombre! Y tanta. ¡Lástima que no sea una mujer con 20 años! No, joder. Y <ríe> aunque lo fuese, tampoco me gusta antes de <ríe> una <sin apelta. ríe> Bienvenidos de nuevo en este regreso. No me mires así, sí, cariño. Hemos o sea. vuelto, baby me temo me temo que hemos vuelto y hemos montado el podcast de qué, tú? Gumgen. Otra vez ¿Cómo sería el podcast de Gumgen o el no? El Boomhain <risa> <risa> lindo, <¿ver>, Felipe <risa> Volvemos de nuevo a emitir otra vez es un cancino y en esta ocasión aprovechando aquí entre sonidos en una cafetería una magnífica wifi Alrededor de esta pasada Keynote, una Keynote sin Steve Jobs. No Pero el más puro estilo de Steve Jobs. Sí, intentan copiar, evidentemente. Han copiado más de una cosa, me temo yo. Y vamos a un poco desgranar qué vimos y qué opinión nos dio. Estamos eh, David Marfu. Sixto... Con X... Six Cámara... Six Cámara... lo Lomobu... Lorenzo... Correcto... Y un servilleta... Un servidor... Que seguramente me habéis escuchado una vez... Y si no... Pues así os sirve para no volver a hacerlo más... Pues bien... Estamos a qué día soy 12 todavía... 12... No estamos a 13... Menos mal... El día 9... Se hizo la que no. Se presentaron pistas de tenis en formato de móvil, se presentaron relojes para que el brazo te pese mucho. Y tiemble suiza. Y tiemble suiza, evidentemente bien efecturados los que tengáis dinero. Y empezamos una ronda, una pequeña ronda, para ver qué nos pareció todo aquello. ¿A ti qué te pareció lo más reseñable, querido amigo? Posiblemente lo más reseñable fue la aparición del Reload de Watch. Eh, algo que no me esperaba, que entrase en ese mercado eh, y que de alguna forma tampoco pienso, bajo mi punto de vista, que aporte nada nuevo a lo que ya hay. Eh, no estoy acostumbrado a hablar en público pero me pongo las manos en la boca y yo, te, y que... yo te regaño, ¿sí? yo te regaño tranquilamente bueno, realmente quizá es lo más reseñable que para mí o quizás lo que más me impactó porque en el tema de lo que es la telefonía no, no he encontrado un antes y un después eh, he visto continuidad total y bueno eh, adaptarse al, a lo que realmente está demandando el mercado es decir, screen más grande eh, y poco más Esa es mi misma opinión, pero bueno. David iglesia. David, ¿tú crees que por primera vez Apple hace caso al mercado, en vez de decirle al mercado qué es lo que tiene que pensar, sentir y comprar? ¿No parece ¿Sabes? un poco extraño? A mí me parece extraño que, sobre todo por el, por el tamaño del Plus, el 6, plus el 5,5 pulgadas S. Es el eso, Galaxy Plus. El Galaxy Plus ese cuando le digan. <risa> Eh, e inlevable, yo pienso que para llevar eso necesita una maleta al lado no puedes llevarlo en el bolsillo del paquero no puedes llevarlo en, en casi ningún sitio que es grande que la pantalla es grande que es cómoda fenómeno pero en un principio a lo mejor mañana me lo compro pasado. Pero en un principio no, la, hasta el no lo 6, No, Hasta el 26 no. ¿Cómo Pero, se nota la gente que tiene poder aquí? Exactamente. Si mira que están en el paro, ¿eh? Increíble, ¿sabes? Pues, ¿sabes? Verdad, verdad, es increíble. Los demás lamentablemente. Y no. De momento, la verdad que no, no me gusta, ¿eh? No. Es curioso que además la Note se pareció mucho. Yo estuve el año pasado, este el anterior, no este, en la Campus Mata gran evento maquero que, por cierto, recomiendo a todos y todas y donde generalmente, como un típico evento tecnológico, pues siempre falla algo, que es el wifi, la red, etc. Una que que si algo reseñable fue, fue por la carta de usted y por las chinas, porque aquí estamos con ruido. Y por cierto, estamos aquí en la cafetería Moments Coffee, al lado del Banco de España, que, por cierto, está sin dinero, está vacío. Mm, un grave local para montar una Apple Store, aquí en Jaén. Sí, porque los... la tienda de violines no prospera. Las tiendas de música cierran continuamente. Incluso los profesores amigos de música te cuentan que los mismos profesores y alumnos no escuchan música, solamente aprenden a tocar. Algo increíble. ¿Qué os pareció la actividad? en sí, como evento? Ah, como evento, genial. Genial. Un espectáculo. Un espectáculo. ¿Te gustó la China? Sí. Yo la entendía perfectamente. Era japonesa. ¿Japonesa? Sí. ¿La conocía? <ríe> no, bueno, no entendía. tuve dudas entre coreano o japonesa. No llega a tanto mi nivel. Yo he de reconocer que no pude seguir el vídeo. Estaba trabajando y, bueno, en los edificios del Sistema Nacional de Salud los pacientes tienen wifi los profesionales sí. no. Entonces, es, como tú vienes, es, es imposible para que no se distraigan, claro. Y lo seguí <risa> <risa> lo seguí a través de, lo, de lo, las webs de seguimiento indirecto por texto solamente. Y no me gustó, y nada. a través de tus propios datos, a través de mis propios medios, efectivamente. Hombre, hemos redescubierto gracias a Apple la carta de ajuste que tenemos tan perdida. Wow. Algo al fin y al cabo, siempre Apple ha sido receptiva. Yo vuelvo a recordar que en este país las libertades tampoco han sido... ¡Había! Fue un poco retro, pero aportó ese contrapunto de... súper tecnológico... Mm. Un poco Fue compensado con ese punto retro. Nada, nada dejado al azar. Un poco nada. friki, un poco friki, pero... Sí, sí, sí. Pero no me gustó sí, sí. nada, ninguno de los productos. Que yo veía aparecer en mi... Pantalla, en mi screen, iba viendo el texto, la foto no me gustó nada. Ninguno. ni El iPhone pequeño, ni el iPhone grande, ni el iWatch, ni la billetera. Luego vi el vídeo. Cuando ya llegué a casa el día siguiente, vi el vídeo. Y descubriste es que ya, lo de Ya, pues, ya no. me estaba gustando más, ya era... Y ya me gustaba casi todo. El iPhone pequeño, el iPhone grande, el iWatch... Y estoy seguro que cuando lo vea físicamente, y lo trastees, y lo tenga en mis manos... Te cargará la banda magnética me de la... <risa> Y... Vamos a tener más de una conversación con las jefas de aquí. ¿eh? Seguro, sí. Y todas están diciendo: es, ¿Es, si lo lo es muy grande o qué no sé que... lo no, yo. El 4,7 lo, una... lo veo bien. No me gusta redondo. Pero bueno, es necesario para poder tenerlo en la mano, porque es muy grande. Entonces, si es como el pues si es 5, grande, el 4, el que con las líneas de... del 5, vamos, la parte trasera del 5 le da y del 5S le da mil patas a la de este con la. ...para los trocitos de goma, para la antena... ...a mí no me gusta, se consagrado... ...el diseño eso. lo que pasa es que necesitan que sea redondo... ...porque si no es manejable no puede... Si os soy sincero, algo bueno para mí... ...evidentemente porque también estoy joven... ...demasiado joven... Sí. Pero tenemos salud. ¿Ten tenemos, ¿Ten tenemos salud, tenemos salud todavía por sí. lo menos a las 6 y 2 minutos a las 6 y 2 minutos Dale, de todas maneras estamos en buenas manos y además tenemos contactos directos con San, Pedro. con San Pedro y ciertas sí. ambulancias bien dotadas sí. pero si algo bueno ha tenido esto ah, aunque ya. siempre le recortan las, las megas es que el Iphone 5 blanco, está barato bueno, es que no es barato 400 loros muchas gigas Pero es un teléfono precioso para mí. Y, ¿Y, digo, y lo digo muy en serio. El blanco completamente. El problema me parece muy chillón. Y además conozco a una persona que está escuchando esto ahora mismo, que también se quejaría, y se quejó en su momento, porque no está linda. Pero bueno, es un tema que os explicaré en otro momento. Pero sí, es de plástico. Sí, es un 5. Sí. Es genial. ¿Sí? ¿Sí? Recuerda ¿Sí entrañablemente, al blanquito. Exactamente. Al blanquito portátil, que fue absolutamente el genial. El mejor portátil que jamás ha fabricado. Exactamente. El mejor. El mejor, con diferencia. El policarbonato, mapos, sí. blanco, blanco, sobre todo el último. Ya no se descascarillaba, que sí, sí. aquí nada es perfecto. Pero bueno, si se descascarilla, la llave es que te lo reparan. Y te ponen un. Sí, sí, sí. Bueno, algunas series que otras no, ¿eh? <risa> lo comprobé en mis carnes <risa> pero bueno hay que decir que Apple y además si queréis os cuento una experiencia ajena pero eh, humildemente aconsejé Apple responde muy bien en asistencia técnica sobre todo vía telefónica no tanto antes que deseábamos tanto las Apple Store las Apple Store cuando has visto una, todas son iguales ¿eh? sinceramente Y luego ves a la gente que trabaja en ellas y dices... ¡Genius! Entonces yo soy Dios. <risa> y lo digo con mucho cariño para muchos amigos y amigas que trabajan en ellas, que las conocemos. Pero realmente donde Apple se marca el grupo, es Telefónica. El servicio de atención al cliente. Y hace poco a una querida amiga, a la que estoy mucho más que ligado... Un accesorio, a cambiar de un teléfono... 4, 5, pues se encontró que pues, estos conectores, estas cosas es que hace Apple tan... los pues voy a cambiar, eh, tal, porque el LinkedIn es lo guay. El movimiento del ratón... No, esto es que es un movimiento natural. Antes era antinatural, por supuesto. En fin, está explicando... No sabe no sabe. Claro, claro, no sabemos. nos dejamos llevar por la gente. ¿Ya te una llamada? Eh... Rápidamente, el servicio de Apple se comportó estupendamente y le regalaron un adaptador. Que puede parecer una tontería para quien escuche esto, pero un adaptador en la tienda de Apple vale una pasta. Que es una tontería de cacharrito. Que sí que los chinos valen su euro, pero luego dice eh, el teléfono, es compatible. Y en ese sentido, realmente, marca la diferencia. Igual que compañías con teléfono. Y en este momento es cuando me debéis de cortar, amenazarme y dejar que me vaya a tomar la copa, que la pida. Perfecto, a la barra de Moments Coffee y pídete lo que te plaza. Pues decía, decía Felipe, y con, con razón, con muy buen juicio y criterio, que es para pensarse, si todavía no estamos convencidos del 6, del 6 plus, es para pensarse el 5. 5... 5S S. o el 5C, 5C, también, 5C ¿vale? también, pero bueno. Lamentablemente a mí lo que realmente me atrae del 6 es el plus, debido que de a mi edad ya pues bueno la vista empieza a fallarme y entonces posiblemente una pantalla con mayor número de pulgadas y con una mayor resolución me facilite bastante la tarea aunque realmente, como decía antes, no he encontrado un después del Icon 5S que creo que es uno de los teléfonos más conseguidos de los que Apple ha puesto en el mercado. Yo lo que me gusta es del nuevo procesador, por ejemplo, el, el M8, el barómetro. Cuando salimos al campo a andar, eh, es genial, porque muchas veces el cálculo de altura y el que te venga una tormenta que no te venga... El barómetro en el reloj, en el Casio que llevo, pues eh, es útil, es muy útil. El no es real, pero ahora llevarlo en el teléfono tiene una doble comparación. Tiene doble comparación para, para ver qué altura y qué, qué temperatura y todo eso viene. Yo creo que desde el 5S que sacaron el chip, el M7, eh, es un punto de inflexión, yo creo que es más que el, el propio watch, el Apple Watch. Porque el teléfono lo lleva en el bolsillo, pero yo el reloj en un Apple Watch no me lo voy a llevar al campo andar, eso lo tengo muy claro. Tengo un cepazo con ahí y tiro 400 euros a la basura. Bueno, porque yo por la magdalena, que por cierto que he vuelto. <risa> yo por la magdalena con un un watch y, y piensa... ¿Por aquí habrá conocerán lo que es esto? Porque si saben que llevo esto, saben que llevo un teléfono de más de 500 euros. 500 tal... Llevar en el bolsillo millas, ¿no? robables. Lo habéis pensado. Sugerente. Que no se lo dejan, eh. Chicos de Madrid, chicos de Barcelona, chicos de Bilbao, chicos de donde sea, de Caracas, de Honduras, de México de 11, en cierta zona, nunca se sabe. Siempre nos queda usarlo en Fuente Santa de Mar. Hay cobertura soy una panda de falsantes, de dentro de seis meses vais no a tener todo en vuestras muñecas, no vais a tener el agua. Largo os me lo, fíjate, no, no, lo vaya a no, el, el reloj, para el red, reloj, el para reloj yo lo no tengo claro que no lo voy a comprar, porque creo que es un, un pre-reloj. Han sacado un reloj, a ver cómo reaccionamos, si la gente lo compra, no lo compra, si sí, si sí, sí, no, y la siguiente generación del, del watch van a re realmente van a poner las tecnologías que tienen yo creo realmente eh... que la clave la clave está en nuestra yema de nuestro índice sí sí exactamente en el eso pulgar, en el que no tenga en pagar con el dedo el que no tenga y el el alguna unas películas muy recientes... Eh, lo muestran bastante bien en cierto sentido el entenderse con una voz artificial que por ahora ya te responde de aquella manera alguna ¿no? ¿eh? pero a poco de pasar tiempo nos va a decir más de una cosa que no nos es el futuro está aquí la quinta interfaz es la, quinta la voz, voz. <ríe> gran hermano qué os parece por otro lado Sixto qué te parece esos precios tan de cara al mercado español. Planes, tan accesibles, tan módicos. Me, me alegra mucho que me haga esa pregunta, Felipe. ¿Y cuánto tiempo financiaría la compra de un... En ninguno, no me lo compro. No me lo compro. ¿Has pensado ya en el cambio al a sistema Android? <risa> Pero resultaría muy difícil por la inversión que ya hemos realizado. En todas las aplicaciones que tenemos... Hay el... que decir que Apple... Entrar en el mundo de Apple es muy, es muy es, difícil entrar. Es un paso con difícil vuelta atrás. Es muy difícil entrar en un mundo de Apple, pero es más difícil salir. Sí, Mucho. porque dices, ¿y ahora <risa> que hago con estos gadgets? Ve que no sé cuánto en apps. Eh, los auriculares están, los conectores que son especiales, ¿Verdad? Fíjate que eh, yo estaba mirando, haciendo una simulación de compra del, del posible iPhone 6 candidato ideal para mí, 128 gigas, y, no, 128 no, pero son muy puñetas, han quitado el de 32, podrían haber quitado el de 16, no, no, no, esta gente piensa, y lo hace estratégicamente, y dejan el de 16 para que ya des el salto al 64, el de 32 todavía estaba ahí. Para que se te la vista, y no sepas que tienes una tarjeta de crédito de los manos. Porque todos los que estamos en esta mesa sabemos que nuestro siguiente iPhone no va a tener 16 gigas. No, no, no. Va a tener 8. Estamos... Ingenuos de nosotros estábamos esperanzados. Iba a ser blanco. Y que iba a tener 32. ¿Qué y esa, es otra, esa es otra, por cierto. ¿A parecen los colores? Eh, Porque eh, sin verlo físicamente todavía. Menos el que tiene la parte frontal negra, los demás no parecen una mierda. Bueno, todo lo que pasa Eh... Trasiendo, viendo la hora, viendo la obra, que lo estoy viendo aquí en directo. El gris espacial no tiene de gris nada. ¿Por qué, no es, ¿Por qué no es negro? El gris espacial. ¿Por qué, Exactamente. ¿por qué no es Porque es negro. casi es como el plata. ¿Y el... el plata y el gris espacial es prácticamente lo mismo. Apple tiene un problema con el blanco en los teléfonos. Lo tuvo. Eh, creo que fue el 3 gs el primer blanco que, que saca, se, se demoró la salida porque no conseguían, además se demoró seis meses, ocho meses, se demoró un, disparado un montón, problema. por problemas técnicos que no conseguían sacar el blanco y yo creo que después eh, mantienen esos problemas y lo que han hecho ha sido maquillar ese error, ese fallo y por delante lo mantienen en blanco pero por detrás para evitar fugas de luz, cambian de color, utilizan otro material y demás. Y es cierto, el El, en, el más encantador de los que hay es el negro por delante, el blanco por delante, pero cuando le das la vuelta no termina de llenarte como, de primero, como los sí. más blanquitos o como el primer iPhone 3G negro. Porque, aunque Jonathan Hayes sigue en su formato zen, como si se hubiera fumado 50 de una tacada. Se lo fumó, se lo fumó. Yo y sí. creo que se lo fuma. Siempre sí. ese hombre vive en el Edén, ¿no? Porque está blanquito, todo, cuando sale hablando, presentando un sí, sí, sí, sí, producto, sí, sí. todo los... es blanco, blanco, naranja mecánica, no cualquier blanco, sin violencia. Blanco puro, blanco puro. ¿Creéis realmente que ya lo están flipando y que en realidad estamos volviendo a, a la época de la PepsiCola? Cuando Apple se fue a tomar por culo, entraron a ganar dinero a saco, es el único que van. Eso bueno, lo siguen bueno, manteniendo, bueno, lo siguen manteniendo, siempre lo han hecho, ¿no? Pero se ha perdido ese toque de.. Sí, sí. Ese toque de porque en realidad George, y lo dijo muchas veces, creo que la distinción. Quería ganar dinero, pero no era lo importante. Quería ganar dinero, pero para ser más que los demás. no por el hecho de tener exactamente el dinero. En este caso, están amasando y amasando. Simplemente, y están. Quizás, no, pero percepción estrujando la gallina, ¿no? dándole vueltas. No, estos van a tragar, estos van a contar. Hasta que un momento dado creo que haya un break y la gente sea. Están integrándolo todo, haciéndolo todo muy compactado. No sé, una percepción. Además que es carísimo, se me sale el presupuesto, coño, que es Bueno, se nos sale a todos, vamos a tener que matar a alguien, subimos la madelena, a ver si pillamos a alguien. Necesitamos una conversión de dólares a Dráculas. No, hombre, si siguen haciendo, pues vamos, que lo están haciendo, la conversión a dólar-euro, a pues no, pero... vamos a tener que aprovechar los que viajan a Estados Unidos, porque encima el iPhone va a valer para todo el mundo, Le lleva toda la LTE, 4G, lleva todas la, las señales... Pues podemos comprarlo perfectamente en Estados Unidos, que nos va a salir más barato al cambio. ¿Sabéis lo y, que hice? Y aprovechar la gente que va allí. ¿Sabéis lo que 12? dice Acabando la Keynote, bueno, no, antes de acabar la Keynote, pues, eh, despiporraba la, la, el streaming, me fui a mirar una computadora que móvil, móvil en chino, un pepinaco, 300 euros. Pero pepinaco, que te cagas? O sea, con 20 megapixels. <risa> y doble núcleo de megapepinos. Dan ganas, dan ganas, gana, pero a la, a la larga... ¿Desde, ¿Desde cuándo vale 300 euros un móvil chino? Sí, no, ¿Dónde vamos a llegar, Felipe? Entonces y a se van momento. a montar la barra y al final, verás tú, todo lo que sea pagar más de 150. Si sí, es cierto, la política de precios... Yo soy más ingenuo más en un sentimiento onírico de deseo, de no, yo creo que ellos todavía mantienen la filosofía de... Podría comprar en España, pero... Bueno, sí, sí, y directamente, el, ¿no? y el banco de España, claro, es España entera Tienen la capacidad, ¿eh? claro. Sí, sí, sí. Y Google, podrían comprar el Google <risa> perfectamente. Que al final volverán a trabajar juntos. Sí, sí, me dice. Me eh, pero yo creo que siguen manteniendo la idea de que queremos cambiar el mundo, lo hacemos para mejorar la tecnología, para que disfruten los usuarios. Lo que pasa es que tenemos que ganar dinero. Y siempre han sido caros. ...y quizá en esta época notamos más que son más caros. Estás escuchando el podcast del GUM Lo que me parece un poco escandaloso son los precios del de iPhone 6 porque Y las el, conversiones, como siempre claro, además, Las conversiones, eh, los precios eh, que aparecen del iPhone en Estados Unidos son precios sin IVA Luego cuando hacen la conversión, que la hacen eh, a paridad, digamos además le añaden el IVA y al, al final lo resentimos mucho más ¿no? y Yo lo que creo es que mmm, porque yo, el, el, el iPhone candidato a comprar se me quedaba en 800 euros los nuevos el iPhone 6 Y dice, 800 euros lo que vale un Burei. Y... Es lo que vale una semana de puta madre con vuelo incluido en, en un hotel fluido. de cojones en Fuerteventura. O un crucero por la isla. Pero... Y Argentina. hablo de cojones. Y conozco el bachelor. también. Bueno, lo digo en punto. No me van a invitar. Me diría Gorriones. Corriones. ¡Guau! Gorriones, wow, qué nombre con más glamour. Eh. Sí, <ríe> <¿sabes>? Exactamente, <ríe> Exactamente. <ríe> wow. ¿Quién ¿Alguien de Jaén? No lo sé, yo estuve allí. <risa> bueno, 800 euros. A eh, lo que íbamos. 800 euros es lo que te vale un. iPad Una iPad con una configuración medianamente decente o reserva. Cócteles a tu Playas increíbles. Ay, en pelotas. Tú mismo en pelotas, andando la playa Dios. Pues, Felipe, que te pierde ahora había que bajar a colocar la sonrilla? <risa> bueno, seguimos hablando en nuestra tertulia del mundo. Apple, ah, Macintosh. Y la madre que parió a Josh, vuelve, bueno, cabrón. Y ahora seguimos ahí. Se ve que a como hay niña. <risa> no, mine's coffee. <risa> momento Tanto de sí. <risa> Bueno, resumiendo, ¿en qué color lo vaya a comprar? Yo al gris plata, si me compro uno, gris plata. Yo me quedaría con bueno, gris, gris plata, Cheo, ¿Y gris plata. Yo, por supuesto, plata. lo quiero en plástico y blanco, en hecho giro. Así que tú buscando un 5C un, un o un Xiaomi 5. Un o quiero Un hacking de tus móviles complicado por ahora, cada vez más. Pero, bueno, ¿qué os parece, por cierto? La duración de la batería indeterminada, indeterminada, o sea, indeterminada. es perfecto. O sea, indeterminada, no saben ni ellos ni que ellos no saben. la batería la van a poner porque si lo supieran, no, no pueden decirlo porque no ¿Yo? la ha aprobado la Comisión Nacional. La imagináis, con un teléfono que vale una pasta que da un cantazo que te cae haciendo así con el dedo por estas calles de aquí de Jaén. Y, y, además, sí. que te va chupando los datos del móvil. Aquí la cosa como las operadoras, que hasta que no se resuelva ese conflicto de las operadoras, nos estrangulan. Se estrangulan. Sí. Los precios de, tanto de llamadas como de Internet. Vas a, a descubrir que vas a pagar el teléfono para no gastar los datos. O que a mitad de mes no vas a ver la hora. Que no es un dato baladí. Que habrá gente que nos escuche, que nos escuche de esta locura. ¿Y que tengo la tarifa de datos de 500 petapíxeles, megapollas, eh, o lo que sea, o filas, o ojivas, ¿sabes?, nucleares. Claro, pero a los demás mortales que andamos con el puto uno, con más poco, y vas por los pelos y además generalmente te engañan. Cuando te quedan un ciento y pico de la televisión... se acabó y a pedales o pagas más. Eso cómo va a ir. En trampas, luego que si tal que si cual, la pariente que te mira mal. Y empieza a sobrar. Y el jefe te dice Rodríguez, ha llegado usted dos minutos y medio tarde. Gunheim, el podcast. desde ese punto de vista, como veis el reloj? qué color lo queréis? A mí, personalmente, no, no me gusta. Me, me gustan los relojes clásicos. Sigo pensando que, cuando se ponga un gran reloj suizo, no tiene nada que hacer ninguno de los relojes, porque, bueno, eh, a fin de cuentas, lo clásico, la medición del tiempo clásica, a mí, en particular, me gusta más que cualquier avance tecnológico que le pueda trasladar al día de hoy. la mecánica. Sí. La mecánica. Algo sí. tan padre. Efectivamente. Oh. Porque además hay un aspecto que, si Oscar, Oscar Daniel Carrizol estuviera aquí, lo hubiéramos de alguna manera, aunque se lo sugerir, no lo he leído por falta de tiempo, Dioski, él filosofaría sobre esto y daría para 5 horas de prueba. Estoy convencido de ello. Pero, ¿cómo se interpreta el tiempo a nivel mecánico, palpable, <coughs> tangible estamos abriendo un reloj uh -huh. Su corona de sus coronas de granaje pero algo que es que depende de conexiones manipulables además Perfectos. en fin yo creo que el watch es eh, un tanteo verán a ver lo que pasa con él si se vende o no se vende y si se vende la siguiente jornada el watch 2 va a ser realmente el, el teléfono que yo, el teléfono el reloj que yo quiero sacar. ¿Habéis visto algún teléfono de este tipo por la calle antes de que saliera el, el Apple Watch porque no es un Apple Watch es un Apple Watch Apple Watch. Yo personalmente Watch. el único que he visto es el Peeble. El Peeble, el Peeble, sí, el Peeble. Peeble. Y poco más. ¿eh? No he visto después ningún reloj, ni de Samsung, el Moto ni 360. de 60. No he visto video de Samsung cagándola en pero, las pero, presentaciones. La calle, ¿No he de... visto presencialmente? No, no, físicamente no. ¿Creéis que a raíz de esto pase a de 100% de la ver? Posiblemente Hombre, hay, sí. hay muchos chalabos que no, les gusta... Ya, pues, sí, Me gusta, ya que está esto en el mercado no, y la soy, para que soy el más guay del pueblo y lo llevo. Y lo vamos a ver, lo vamos a ver seguro. Como todo, hay mucha gente que lleva un iPhone 5S en el bolsillo y no sabe utilizarlo, no sabe, no sabe lo que tiene en el bolsillo. La WhatsApp tiene y poco más. WhatsApp. WhatsApp y WhatsApp. ya está. Bueno, que con, eso te y vale, con, el, con el chino de 50 mucho. euros te vale igual. ¿Cómo me decías? Pero tú? chula chulea mucho. ¿Cómo me decías el... tú, de aquello que una clienta cuando tú trabajas no tiene que pensar? Que, que esto no tiene Google instalado, no tiene Google, que esto no tiene, perdón, pero perdón, no, dejarlo, tendrá ratón, no? ¿no? A se mí se al se final se al se día hay un informático que sabe de todo, me sigue atrayendo más sí. una de Marfíget o cualquier otro reloj suizo, eh, cualquiera de las builderías que puedan sacar alguna de las tecnológicas que hay. En... Yo creo que, que sí, Mar... Tasio tiene ya unos, unos relojes que conecta con el con el iPhone. ¿Te gusta el mío? Y vaya. Mi cabronazo daré. Y llegará el momento que, que se marca con este. Con mejor con, el, con los teléfonos de iPhone y aproveche ah. el teléfono. No el reloj del teléfono, el teléfono del reloj. Pues ah. yo, yo creo que sí. Yo creo que tú, tú que... Quieras, tú quieras. Tú sí Yo no estoy seguro de que lo vaya a comprar ahora mismo. Lo que pasa es que bueno, pues. También hay es que las lo con que... se conectan Sí, y ¿cuándo y tú, ¿Cuándo es tu cumpleaños. Cuando tu cumpleaños. No tienes horario. ¿Para para que lo quieres? No, yo no tengo reloj. Nunca he tenido reloj. Yo miro la hora en el móvil. No tengo reloj. Si tuviera que comprarme un reloj hoy, no me compraría ninguno. Esperaría que saliera. <risa> <risa> <risa> El Apple Watch. Vamos, nos acaba de derrumbar todas las creencias. Sí, sí, yo, yo lo que creo, Apple no pretende que las personas que les gustan los relojes eh, dejen de comprar relojes tradicionales y compren su reloj. Apple lo que pretende es que las personas que son usuarios de un iPhone, de un iPad, de un. se compren su reloj. Porque es el compañero perfecto, el compañero ideal, te monitoriza todos tus biorritmos, tus parámetros de ¿Por qué salud, me falta el frecuencia. Claro, y ha sacado, bueno, por todas sus Yo Lo que están haciendo un poco es sacar el iPod del 2014. Y además es explorar el mercado. Que es lo mismo que hacen, lo mismo que hicieron con la música, lo mismo que hicieron con el iPod, con Tunes oficialmente. Y lo mismo que están haciendo con los pagos electrónicos, con esto, con la yema del dedo, con... acercando el móvil, no. estas chopaditas que hacían. que. Si me bajo la bragueta también voy a poder hacerlo. Puedes pagar con Apple Pay con el con el ¿Puedes ¿no? Con el con el Apple Watch puedes hacer no, el, el, bueno, el pago nuevo a de la no, la eh, Pero van abriendo mercado, porque si algo le interesa a mí, realmente. Igual que lo han hecho la música especialmente con el cine, en menor medida. Y la pues, literatura, y estamos hablando de menor medida. que pues vamos, cualquier gran empresario le gustaría esa menor medida. Pero van abriendo mercados, mercados que ya están abiertos, pero que ellos están haciendo que sean globales y estandarizados. Muchas cosas Apple ha implantado en el mercado estaban inventadas. El, el mouse estaba pero no estaba. Adaptado socialmente de los que normales normal la informática. Hasta que llegaron ellos, bueno, luego hicieron complicadísimo, hicieron hasta uno redondo. Pues, bueno, eso para romperse la muñeca, ir usando incluso Mayer Maos. Quien me diga que no se ha resentido de la muñeca, son los son usando Mayer Maos. Y aunque no, lo usan mal, Felipe. No, sí, ya. Usan no sabéis. No sabéis no no coger no teléfono, sabemos sabéis lo usáis. No sabéis. No sabéis usar un teléfono. Bien, eh. vale, por eso usé un solo intento. <coughs> para mí, o si me escucha, a ver cuando me regalase. Ni un teclado en el amigo ¡Sola, cojones! Y, pues eso. Muchas veces lo que hace es introducir, más que intentar vender un producto, por supuesto, va a rentabilizar. El máximo no va a perder dinero. Va a ser abrir un mercado bastante extenso, creo yo, y estandarizarlo. Creo que muchas compañías, sobre todo ¿no? en Estados Unidos, que es el mercado realmente que le interesa, y ha hecho movimientos muy centrados en el mercado americano, diciendo que iban a fabricar allí y los equipos, etcétera, etcétera, siendo patria, siendo bandera, eh, cuando hay malos tiempos para la lírica, generalmente se utilizan las banderas, son sentimientos fáciles, y llorones, con los amigos, eh, de cualquier color, de bandera. Apple lo que intenta es crear una sensación de mercado. Aparte, no se intenta vender la cosa española de Walt Disney, ¿no? Venga, va, los sentimientos. Es una sensación de mercados. Vamos a pagar, tal. Pero es que luego van a pagar los de Samsung, también con el móvil. Bueno, esto ya está inventado, ¿no? Pero todo se va a generalizar. Y ellos van a intentar focalizar y encauzar. Y buscar nuevos negocios. Y buscar nuevos negocios. Maravilloso. Y ser, pues, yo creo que... Eso, el Ford del presente, el... los nazis del presente y, y cortarme ya porque si no. Eh, si bien, no yo, yo me estoy imaginando ahora mismo puta... con el Apple Watch, en el futuro Apple Watch, eh, Viva a, Linux a, mi, y... a mi madre en su casa con su reloj puesto, con su teléfono y monitorizar ya que lleves, por ejemplo, sola monitorizar todo el día y en cuanto ella tenga una baja de azúcar, tengo lo que sea, me van a avisar a mí el teléfono, a decir, oye, tu madre se está poniendo mala. Y puede acudir a ayudarla. y Si cae, con el acelerómetro Exactamente, con el acelerómetro, si cae al suelo, que sepa en cualquier momento que... Yo creo que... que es... no estás con ella, pero la tienes de otra manera, la tienes controlada. Es el mantra que... <risa> <risa> El el, el, el acompañar al igual de su propia tienda de aplicaciones. El HellKit este... también, yo creo que está estratégicamente pensado y diseñado para eso. Yo le veo un inconveniente muy grande al, al Apple Watch, que es el único que lo tiene, que es el precio, que son 349 euros y que, lo que luego para... no sabemos cuánto será, pero que no son 349 euros porque tú ese reloj tienes que utilizarlo con un iPhone en el bolsillo. Y además no puede ser cualquier iPhone. Si tú tienes un 4S, un no iPhone, no, vale. tiene que arriba. ser a partir del 5 que tiene el coprocesador que se ahí sincroniza, ahí. Entonces, a los 349 la tienes que sumar el precio de tu iPhone, de 500 o 600 euros. Que, que bueno, Ese es el principal conveniente que yo le doy Va el, el precio de las aplicaciones que vaya a instalar. Y en el mismo, que en muchos casos no lo dé. Pues no sé si estaréis de acuerdo conmigo pero quizás podríamos ir dando cierre al, a este agape sonoro sobre todo recordando a, a toda la gente que nos pueda estar escuchando no sé como bueno el simulado directo no se lo hacemos por el dinero que nos pagan. ¿no? ¿No? Sí. Sí. Sí, claro. <risa> Recono, Reconozcámoslo y humillámenlo adelante. ¿no? De, de alguna y manera la... también hay que manifestar aquí que sea conocido públicamente que el caché no lo han bajado, que atravesado momentos difíciles. Pero bueno, nos consideramos con los 3.500 euros que vamos a cobrar por nuestra intervención. Está más que de, de, de Pagado. Creo que las servilletas todavía no hay que pagarlas. Pero básicamente sobre lo es manifestar. Punto A que el grupo sigue, sigue estando. Aquí lo he llamado LAPI. Tú estás incluyendo, te has traído una camiseta. <risa> Ahora mismo, no sé si me lo dejé en, en Blanes, en la costa de Bravo, o Me lo he traído, no sé, la, la unidad que me queda. Que el Bujaen sigue existiendo con el Vuelve. ¿Con continuidad, Felipe? Con continuidad, con la caos. Teniendo buena como empezó a grabarse este sanado, <risa> o sea, tenemos ahora chismes muy superiores a un iPhone 3 con su grabador de notas de entonces, que grababa bastante bien, y grabando a la bestia a ver, en la puerta lumbar a ciertas horas de la noche. Podemos y se lo puedo el sol de solo en básicamente, que son los mejores sitios. Porque si, algo, si de algo sirve de la tecnología y cualquier herramienta que nos acompañe en la vida, no es para hacernos y obligarnos. Por eso quizás Mac eh, centra un poco su éxito en base a su gran competidor y a sus amigos. Porque es complementario, pero Windows... Porque Windows te hace perder mucho tiempo. Te obliga a pensar y a conocer demasiadas cosas. Linux y también, pero una vez que los aprendes ya no hay nada. Linux, Ubuntu... Hay que Guadalinex. <ríe> Hasta <ríe> un Linux. <ríe> pero, pero eso, que aquí estamos para dar guerra, para compartir Entre amigos, y amigos, otras cosas. Comencemos con los demás, un rato, compartir, debatir y estar bien sobre todo. Estar mal de ahí, para. No sé cuántas cosas hay para estar mal, lo Mucha Apa aparte de la inquisición Aparte de estar en el paro. Pues. Y, aparte la, y aparte de los de la Inquisición y todo, tipos de conductas violentas. Y. y eso, es. ¿eh? Volveremos sí, a grabar, ¿no? Sí, Nos minutos, eh. Nos ¿Seguiremos viendo y oyendo o no? O no. O no, o y no. Queda aquí queda. Habrá que ver la audiencia de lo que dice, ¿no? ¿Eh? Como, y diría, como diría Mariano Rajoy, ¿o no? ¿O no? ...pues no sé... <risa> no. ...buen gallego... ...y además... Eh, ...puedo decir, aun sin haber hablado... ...haberlo hablado con Jaume alguno de Territorio de Mac... ...que pronto alguno de, de vosotros... mirando, claro. ...aparecerá en Territorio Mac... ¿Eh? ...la entrevista personalizada... ...hablando de este... ...nuevo... talonamiento de brujas... Para crear fantasías a partir de la más absoluta miseria, <risa> a partir de la nada. ¿Cuál eh, el... ave fénix? ¿Cuál ave fénix, el señor. Además, como decía, este amigo de dibujar. Si hace falta, se da un taller. Yo en este caso doy un taller de Garasban. del Freteri de pero Se lo va a la pifia por cien mil. Pero pues Pues sí estaría bien. Sicilia, sí señor. Un saludo. A la próxima, como te he dicho antes. Gonzalo sí. no te hemos llamado porque hay mucho ruido aquí y no se oye el equipo. <risa> si no te llamamos. Y bien, pues una pequeña despedida. Sí. Aquí estamos, saludos saludos desde la capitán mundial de la aceite de Oliva. Eh, histórica, y aquí con, desde el terruño, con las ahí machacadas. Un saludo también, hay que darle a Guillermo de la Casa que quería venir, pero se ha tenido que ir esta mañana. Un chaval joven que, que en el próximo seguro que lo tenemos. ¿Y usted qué bueno de... bueno, de alguna forma, pues bueno, hemos pasado un rato agradable, hemos dicho seguramente muchas tonterías. Dentro de esas tonterías seguramente también había muchas verdades. Y bueno, eh, lo que sí os garantizamos que no sabemos con qué continuidad, pero en un futuro creo que nos volveréis a escuchar. Sí, sí, sí. Vamos, aquí sí si nos voy a escuchar. ¿no? Pues vamos a cantar las cuarenta. La próxima no voy a moderar. Ya, ya, la ya. La próxima, me... vamos, le vamos a meter en mano a la consola y os voy a enterar. A <risa> saco. Incluso a lo mejor nos podrán leer en el blog. <risa> Incluso no. <risa> que estoy dando de alta ahora mismo mucha gente en el blog. Exactamente. Esperamos que haya muy próximas reuniones. ¿eh? E incluso con algunos apartados técnicos. <risa> porque a nosotros es sí. Buena amistad, buen comportamiento, salud por mi parte. Y nos volveremos a ver, además en este sitio, porque nos están entrando muy bien, aquí en el Moments Coffee, frente al Banco de España, la próxima sede de una Apple Explorer en Andalucía. En Jaén, la tierra del ronquero. Buenas tardes. Más información en www.gumjaen.es.